Pues eh, todo indica que vamos a conocer la historia de un nuevo protagonista a través de esta misma sintonía. La de hoy llega gracias a Jaime Martínez. Nuestro protagonista de hoy es eh, Jaime Martínez. Buenos días, Jaime. Hola, buenos días. Hay que decir que Jaime es vendedor de la OID, ¿verdad? Sí, llevo unos cuantos años. A ver, cuéntame cómo llegaste a la organización impulsora de discapacitados. Pues a través de un amigo que lo vendía él por su discapacidad y me estuvo comentando pa, para venderlo y fui, y mira. ¿Cuánto hace de eso? A ver. Pues no estoy seguro, pero creo que son dieciosos. 18. 18 añitos ya? 18 Perdón, 17 17 No está nada mal, ¿eh? No, no está mal, no está mal. Oye, ¿tienes algún grado de discapacidad? No, lo tiene mi hijo, que ah. es el que... Yo estoy con él porque yo ahora mismo estoy en paro Uh -huh. Y entonces salgo con ella y estoy con ellos. Lo pasa es que ahora mismo está en la cama, lleva dos días con gripe. Tu, tu, niño tiene, tu hijo tiene un grado de discapacidad, ¿verdad? Sí, mi hijo tiene vamos, tiene síndrome de Down. Bueno, y ahora que estás dentro de la OID, eh, ¿cómo te sientes, Jaime? Pues mira, yo la verdad es que estoy muy contento, sobre todo hombre, mira, yo llevo mi casa balancé con más menos probado sí. pero sobre todo por mí, o sea, a mí desde que está la compañía la verdad da un cambio radical, él está mucho más sociable, él está en la calle con la gente y la verdad es que mm, ha sido, sí. dedicado, encantado, de verdad. Sí. No sé qué decirte, nada más que que para mí es una satisfacción poder seguir con mí aquí metido. Ajá, ¿y tú todos los días acompañas a tu hijo Jaime? Sí, todos los días, todos los días, porque yo ya ...estoy ahí a punto de volvilarme... ...ya estoy un poquito pasado... ...y nadie me ha trabajo... Ya, ya, ...me comprende... Ya. ...estoy aquí con, el, con él... ...me gustaría saber Jaime... ...cómo es en vuestro día a día... ...a ver cuéntanos... ...pues mi, nuestro día a día... ...es, es simple... Es como en cualquier trabajo... ...donde tú lo hagas con... ...como nosotros hacemos... ...tenemos una clientela muy fija uh -huh. ...tenemos suerte... ...hemos dado cuatro veces los millones... ...aquí en Alcalá de Guadaira... Uh -huh. ...tenemos una clientela muy fía... ...muy fiel... ...ahora mismo está la venta mal... ...porque cuando está mal está para todos sí. ...pero el reparto del diario... ...prácticamente puedo decir que... ...todos los días las mismas personas la, ...la clientela, dejadlo en varios ...que no los vende uh -huh. ...colaboran con nosotros... ...es eh, eh, un trabajo monótono... No ...pero a gusto porque está bregando... ...con un personal que... que personal. ...si el teléfono ya no va... ...ya te llaman... ...que yo, ¿qué te pasa? ...tiene mi número de teléfono, ¿qué te pasa? ...viene tarde, me tengo que ir... ...o sea, es una... Me... Es un trato muy personal, ¿me comprende? Ya, ya, ya. También van entrando clientes eh, nuevos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Esto siempre... Eh, aquí la cosa es... Eh, no si pierde uno, se, hay que buscar porque está la cosa muy malista. Claro. Pero siempre hacéis un, un recorrido habitual, siempre vais por los mismos sitios, me dices, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo una cliente de aquí de la barriada de San Agustín, en Alcalá de Badeira, y otra en el instituto, y entonces hago más o menos... A la misma hora hago el mismo recorrido. Y luego, pues, claro, calle para abajo, calle para abajo, claro, claro. a lo que vayan cambiando. Oye, ¿cuántos clientes fijos puedes tener? Pues yo tengo ahora mismo clientes fijos, te puedo decir, mmm, fijo, fijo, fijo, paso de 150. ¿150? 150. Yo estoy vendiendo ahora mismo, está es la cosa mala, ¿Mm? más de 300 boletos todos los días. Qué bien. Muy bien, claro, sí, bien Ahora mismo te digo, estoy vendiendo más de 300 diarios Y me has contado, ¿has tenido suerte de o habéis tenido suerte, tu hijo y tú, de repartir algún premio, verdad? Sí, hemos dado cuatro veces los millones aquí en la barriada de San Agustín. Sí. Y un montón de veces premios mayores. Uh -huh, pero cuando hablamos de los millones, ¿de cuánto dinero hablamos? Hablamos de cuatro millones y pico de pesetas por gobierno. Hemos dado, lo he dado, lo vi también cuando era 20 duros lo di dos veces. Sí. Uh -huh eran 100 en que eran dos millones y medio de recetas por lo vi veces y dos veces con, ya con la ley. ...y te gustaría seguir dando más premios, ¿verdad? Indiscutiblemente, indiscutiblemente <risa> hace falta algo... ...pa calentar un poquito la mente... ...claro, claro, claro... ...oye, vamos a cambiar eh, eh, de asunto porque a mí me gustaría... ...en tu vida personal... ...ya sé que tu hijo está ahí contigo y, y cual sea él, ¿no? ...esa persona tan especial de la que no te puedes olvidar nunca... ...¿quién es? Uy, espérate... ...la persona especial... ...sí... Eh, la verdad yo he tenido suerte en la vida y tengo muchas personas que no puedo olvidar. Sí. Tengo mi señora, tengo mi hijo, tengo mi compañero, tengo varias amistades, tengo he tenido mucha suerte, o sea, sí. no te puedo decir una persona en concreto, palabra, o sea, yeah. tengo he tenido mucha suerte con mis amistades y con mi familia. Y Ya que llevas tantísimos años eh, con la organización impulsora de discapacitados... ...seguramente que nos puedes contar alguna historia curiosa... ...algo que te haya ocurrido con algún cliente, algún día, algo curioso. Sí, mira, eh, te voy a comentar para no ir más lejos lo que me ocurrió con un señor. Y fui ofrecer, le ofrecí a uno el, el número 13, el 67.403. Y entonces eh, había dos al lado y, oye, ese que es yo me gusta, dámelo... ...dos me quedan... ...fui a ofrecérselos... ...vieron que no era de la once... ...entonces automáticamente... ...me dijo... ...no, no, no, no... ...si no era la once... ...yo de estas cosas no huelo... No sí. ...entonces los que estaban allí... ...pues... ...dos de ellos saltaron rápidamente... que no sea tanto ...te toca más que la 11 ...es una compañía fuerte... ...es una compañía... ...forma, este señor ha hecho... ...y dice uno... ...quillo, escúchate, estoy pelando... ...porque tiene una peluquería... ...te estoy pelando... ...en un noca que es mío... ...hace cinco años porque este hombre me dio so esos de recetas. Entonces se quedó un poquito cortado, pues yo no lo sabía, dámelo y a partir de mañana me puedo traer todos los días este número pues, <risa> y tengo un cliente más desde ayer. De Fíjate. Bueno, pues eh, yo tengo otro premio muy especial para ti en forma de canción por acompañarnos durante estos minutos. Dime qué cantante o grupo te gusta, Jaime. Cantante o, um, o, o fue, fue, fue, fue, grupo, mira, me gusta mucho, mucho, yo soy muy entero. ...me gustan Los Beatles... ...Los Beatles... ...le me encanta... ...bueno, pues yo voy a buscarte una canción de Los Beatles... ...pero me gustaría que se la dedicases a... ...a quien tú quieras... ...bueno, pues mira, te voy a decir es que se la dedico... ...porque para mí es la fuerza de mi vida... ...es a mi compañera, a mi mujer... Uh -huh. ...a María josefa guerrero ...es la compañera de mi vida... ...y la que me da fuerza para seguir para adelante... Pues para ella va a ir la canción de los eh, Beatles, que hemos elegido, y a ti, eh, Jaime, te damos las gracias por compartir tu historia con nosotros a través de OID de Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OID junto a tu hijo, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias y para lo que necesitas, ya que estoy. Muchas gracias, Jaime. Venga. Hasta pronto. Hasta ahora. Adiós. Adiós, gracias.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 i need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Why she had to go I don't know She wouldn't say I said something